gráfica Graficapatricios Grafica Día a día los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas Mesa a mes, sur capitalino De las cuentas Para romper con el monopolio de la palabra Para construir un barrio más justo Sur capitalino El periódico de la boca y barracas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 un montón de conceptos cerrados Un programa Políticamente incorrecto FM 89.3 Radiográfica Fin de Espacio Publicitario 1931, gracias Gaspar Lena, Víctor Lupo, son muy generosos con los conceptos, ¿eh? Leonardo Altobelo, Pedro Rodríguez, Jorge Hurst, ¿eh? que nos habla de la llegada del peronismo a Rusia, eh, gracias a Marcelo Rey por la difusión, bueno gente que nos acompaña habitualmente y que además hace mucho para para que la señal llegue a distintos web y por aire a donde ustedes saben, aquí está Héctor Suárez desde España un fuerte abrazo Héctor gracias por, por estar, por los conceptos por el apoyo eh, acá me explica eh, es un chiste dice Alito A.P. Gabriel evidentemente no, no lo me hizo reír mucho la combinación entre la longevidad y el consumo de ese jarabe yanqui horrible por los apotécnomas de la vida sana digo y ya estamos en una comunicación. Levantamos a Publiese, que le va a gustar a nuestro invitado y le damos la recepción aquí en la gráfica. Hay un periodista que yo valoro mucho en el área cultural argentina. Sei Conrado, ¿qué tal Conrado? Bienvenido a la señal aquí en la gráfica. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Gabriel no, señores? Si en acá, sobrellevando la cuarentena en primera. <risa> ¿Cómo la estás llevando? Bien, qué sé yo, no, no me puedo quejar. este Nosotros tenemos una casa que tiene una fuera, sin interés salir, con lo cual eh, todo va a oxigenado y uno la lleva mejor. Pero eh, extraño mi vida social, espantosamente, y además últimamente estoy teniendo la sensación... En la, en la batalla de los barcos, era agua, tocado, agua, agua, tocado, oído. Eh, del agua, agua, sí. agua, estamos entrando en el tocado, tocado. Donde cada vez el COVID pega más cerca. Y eso me, me inquieta mucho. ¿Hay alguna previsión sobre los espectáculos, sobre la música, sobre los recitales, sobre la apertura de teatros, ¿hay alguna idea, sí. se ha debatido acerca del futuro de estas zonas sí. trascendentes Mira, de, de, eh, no, de la No, eh, sé ¿sí que empezaron a hacer cosas, eh, qué sé yo, el teatro Peniseo había empezado a montar unas zona de teatro donde entonces los actores empezaron a juntar dentro de un cierto protocolo eh, para prepararse, para funcionar, pero que no es Sino que eran funciones hacia o sea, de contact thinking eh no, la la idea de detectar no uno con bien ahí se juntan dos cosas no lo no piensa en el público todo el tiempo pero la realidad es que si hay no sé cuántos factores en escena eh, es muy difícil o es imposible tener un protocolo teniendo dos metros de distancia todo el tiempo viene con barrijo Este, uh -huh. en, entonces hacer una obra de teatro es eh, una, una situación de riesgo permanente porque basta que uno de los actores se haya contagiado por un, lo que fuera y termina contagiando el elenco completo no como, como pasó con claro. los jugadores de boca claro, esto es lo que sí. queríamos señalar cuando objetábamos el proceder de la Comebol esta semana, realmente un dislate, ostensiblemente tiene que haber un cuidado. Ahora, ¿y cómo está la situación económica de eh, los artistas en general? ¿Qué, ¿Qué te hacen llegar? ¿Qué preocupaciones te hacen llegar frente a esta situación? Y yo eh, lo que conozco eh, en Comunicados eh, ahora están empezando a salir como pequeños trabajitos, ¿no? Como cositas a hacer pero eh, cualquier eh, actor, actriz, músico, profesional que tenía, digamos, un circuito estable de, de actuaciones, de recitales, una obra de teatro puesta, y que se llevó, se las canillas, o sea, no al ingreso. Eh, para los músicos inventan estos recitales por streaming. Algunos me han dicho que les dio un buen resultado en términos económicos de... de han hecho sí, una función de su casa, poniendo un CBU o un pago, no sé qué, y haberle conectado, como decir, una buena gorra, un, este, un buen bordero. Pero eh, de todos los yo creo que es lo mismo y que es una exigencia muy grande. Y también a mí me pasa, digo, yo no hice nada de eso, colaboré con alguna cosa que me invitaron Pero uh -huh. yo, para mí, hacer un monólogo de humor sin público eh, frente a una cámara, frente a una computadora, es, es bizarro. Es, digamos, sí. parte de, de, de, la, de la dinámica es el público respondiendo. Claro, claro. claro. No, es muy, es muy duro. ¿Y cómo, ¿Y cómo estás percibiendo, Conrado Geiger, el panorama general? ¿Cuál es tu mirada? ¿El rumbo del gobierno, el estado de la sociedad...? el estado de nuestra gente, ¿qué le gustaría apuntar? A ver, eh, yo eh, lo que observo de cuando hablo con el almacén, la carnicería, así en el municipio de 500 metros alrededor de casa, eh, la, la sensación que hay es un cierto cansa, cansancio, pero a veces la certeza de que se está diciendo lo que se tiene que hacer Uh -huh. eh, asomando los medios de comunicación es terrible es terrible porque eh, los medios hegemónicos están realmente jugando eh, a favor del virus <risa> o sea, es la sí. guerra entre el virus y la gente eh, ellos están con el virus eh, sí. tengo eh, médicos en mi familia y las cosas que cuentan son re realmente relatos de trichera Eh, las cosas que están pasando eh, o el médico que estaba trabajando que tenía dos días eh, de 12 horas dos días de reposo dos días de, de 12 horas de repente empiezan a hacer tres días de de 12 horas y uno de reposo de repente son cuatro días de 12 horas y uno de reposo porque claro, conforme van cayendo médicos paramédicos que eh, tienen que ocupar las mismas horas de Eh, cuidado eh, con el miedo de gente y eso eh, bueno, no varía las horas hombre que no. varía es el número de hombres entonces para cada hombre son las horas eh, y es muy desgastante eh, muy desgastante ¿Ah? yo, yo lo padezco cada vez que salgo de casa de recordar todo el protocolo de que si yo que tengo zapatos que uso para salir a la calle y zapatos para andar entre cara entonces uh -huh. vale, zapatos Eh, ponerme colegio en el bolsillo para llevar, ponerme el barbijo eh, y lo hace un plato para ir, para ir no sea, a la arduelería y volver sí. y acordarme no entrar con los zapatos con los que estuve en la calle, sacando el barbijo no pasarme el golpe con las manos y eso pero, es un protocolo eh, tan importante, pero la realidad es que en mi son colgados los momentos los que esto suceden es, es, es, no, los médicos los paramédicos están Entonces, ahora por mí sometidos a ese protocolo, porque están metidos en un lugar donde las balas son van. Entonces, no, no no incluso me pasó de salir a caminar, y en un momento, aprovechando que vivo en San Fernando, acá hay muy poca densidad habitacional, eh, la, sí. la posibilidad de bajarme el barbijo, sacármelo, para respirar una bocanada sí. de aire puro, y el bienestar que esto produce... Bueno, el tipo que está en el hospital no puede hacer eso. Este, claro está mucho con, con la nariz lastimada desde el barbijo puesto dos horas y eh y se sí, sí, muy incómodo. Hasta, eh, cómo? Que es, es muy incómodo realmente, sí, lo que está claro, es es, es, es incómodo, así es una y desgracia. Este, y me y me produce urticaria, son por pues, vio lo, lo, lo, los, los boludos Eh, eh, que esto conviene en un tema político, desde un cosito festejando el plástico de los muertos hasta los salones eh, quemando barricos en el disco, y también que medio, los medios lo reproduzcan, porque ese 5M sería medio más allegado a nosotros de alguna manera, eh, tiene como un empecinamiento en cubrir esos eventos que lo magnifican, Porque si realmente estuvieron 30 taragos quemando barbijos y nadie les dio bola, eh, ah, el, el, el hecho no sucedió. Eh, tuvo más impacto por, por, el, por la réplica mediática que por el hecho en sí. A ver, eh, te voy a, a proponer algo, eh, Conrado, pues se está escuchando mal la comunicación. Vamos a cortar... Sí. Vamos a tirar un sí. separador y vamos a ver si nos podemos volver a comunicar para ver si sale Dale. mejor el, el audio. Dale, buenísimo. Adelante, bueno Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del Peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio Dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. Una más que nos dice, a mí me gusta Chayita del Vidalero, de Ramón Navarro, Walter Rabioso, se vienen aumentos, Guzmán anunció que aumentarán las tarifas de los servicios públicos, está señalando crónica, vamos a consultar con nuestros colaboradores habituales y por supuesto vamos a situar ¿eh? la temática en la justa medida, en la medida del de interés del trabajador. Buenas tardes, dice Luis. Eh, buenas tardes, noches. Gabriel, un lujo escuchar la gráfica y hoy más. Buen fin de semana. Saludos a todos y a todas. Abrazos, Luis. Muchas gracias. Eh. Muchas gracias a aquellos que nos comunican información y que al mismo tiempo están saludando a propios y ajenos. A ver qué dice aquí. Eh, dice alito a. Faustino Velasco. Es la luna, le dice Alito ep de aquel viejo Palermo del que yo viví los finales hasta mediados de los 60. Nada que ver con el invento setentista del Palermo viejo, hoy potenciado al extremo, del esnovismo imbécil, repasando las poesías de su libro, precisamente, Calle con almacén rosado, podría aludir al almacén de enfrente de la que fuera su casa, Serrano. Hoy Borges, y Guatemala, cuyo edificio, hoy transformado en bodegón, aún se conserva, y en su fachada luce el año de su construcción 1885 como curiosidad pegada al almacén por Guatemala había una casa hoy reciclada en cuyo frente quedaba el pico del viejo farol de la iluminación a gas esto me lo mostró mi padre siendo pibe en ese tiempo Borges no era para nada conocido con la divulgación que tuvo las décadas siguientes añado, que memoria Faustino un abrazo, arriba la cortina Ahora nos escuchamos mejor con Conrado Geiger Que se encuentra al otro lado de la línea ¿Me escuchás, Conrado? Ahora sí, perfectamente Espero que me escuchen a mí A ver eh, Estuve viendo algunos programas De la Unión de Músicos Independientes Que se difunden el día sábado En eh, Canal 7, en la TV Pública eh, Veo sí. algunas eh, reposiciones Pero veo también algunas creaciones nuevas el músico argentino en promedio las bandas que están en funcionamiento se han adaptado a la cuarentena están generando nueva producción eh decís los los